Son de las 10 de la mañana, así continuamos en Radio Cracia por Radio Kermés en el 106.1 y tenemos comunicación telefónica en este momento con Ayelén Vitale para poder conversar un poco acerca de la semana del cannabis que ha comenzado en todo el país. Ayelén, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González, te saluda. Hola, buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, Ayelén. bueno, ¿qué nos podés contar de las jornadas que van a tener lugar acá en la ciudad de Santa Rosa y en la provincia de La Pampa? Bueno, eh, las este, charlas que se van a estar dando hoy a las 20 horas y el jueves a las 20 horas también en la Facultad de Ciencias Humanas están bajo lo que se considera la Semana del Cannabis que comenzó el 15 de noviembre y finaliza el 22 de noviembre en Buenos Aires con la novena marcha nacional de la marihuana. Uh -huh. Así que bueno, son actividades que las organiza el FOCA que es el Frente de Organizaciones Canádicas Argentinas así que bueno, tienen una importancia... Este, muy grande porque es un frente que nuclea a 35 agrupaciones en todo el país. Así que, bueno, se están dando actividades en todo el país, eh, Bariloche, Río Negro, Neuquén, bueno, la mayor cantidad de actividades se están dando en Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, acá en La Pampa también tenemos nuestras actividades, así que hoy a las 20 va a estar Martín García Ungaro que es defensor público penal, y además es integrante de de la Asociación Pensamiento Penal, y él va a estar abordando todo lo que tiene que ver con la temática del cannabis desde lo legal. Uh -huh. este, Estoy bueno. viendo por acá si sí, el uso del cannabis con fines medicinales, eh, contexto histórico político de las prohibiciones eh, y sistema, el sistema penal como dispositivo de violación de los eh, Derecho, derechos de la sí, salud. Sí, claro. Esos son los temas que va a abordar hoy. Eh, Exacto, Martín va a hablar un Garcimaro. poco sobre el origen de la prohibición y sobre las dos leyes que rigen al cannabis, que una es la 23737, que es la ley de estupefacientes, la cual prohíbe la compra, la venta y la distribución de derivados de, de cannabis y de semillas, de todo cualquier derivado de cannabis, y también va a hacer un abordaje sobre la ley 26350, que es la ley de cannabis medicinal que eh, bueno, esta ley contempla solamente la importación de un aceite rico en CBD para tratar epilepsia refractaria, dejando al resto de las patologías fuera de la ley. Uh -huh. Que bueno, todos sabemos hoy en día que a nivel mundial eh, la demanda del cannabis es para tratar dolor y no para tratar epilepsia refractaria. Pero como la epilepsia se trata con un cannabinoide que es no psicoactivo, que es el CBD, eh, entra muy bien dentro de la ley, digamos. El que está penalizado, el que está prohibido es el THC, que tiene un rango terapéutico mucho más amplio que el THC, que el CBD, perdón. Eh, pero bueno, eh, es la molécula demonizada durante 80 claro. años de prohibición, así que te iba a solamente... Te iba a preguntar justo eso, Ayer, ¿no? Eh, todavía falta ¿no? La, la información necesaria como para que se puedan distinguir estas estas cuestiones, ¿o no? socialmente. Sí, tal cual. Vos fíjate, en Argentina no diferencian una planta, de, una planta psicoactiva de una planta de cáñamo, que se utiliza para extraer fibra, grano, eh, pasta celulosa. O sea, en la Argentina no se diferencian esos dos tipos de plantas y a la vista son muy diferentes. Una es una caña larga de 6 metros que se usa para extraer fibra, semillas, pasta celulosa y la otra, bueno, es una planta que tiene una flor este, desnuda, una flor hembra y cáñamo tiene una flor hermafrodita. Eh, el caño activo tiene alto porcentaje de CBD y tiene 0,1 o 1, 1, 3% de, de THC. Uh -huh. Ni siquiera se diferencia en eso, así que imagínate, estamos muy lejos de permitir el autocultivo o una regulación como Canadá o como Uruguay. Seguro. Pero bueno, este, esperemos que en algún momento se dé, no sé cuándo será el momento político. Este no lo es, este es el peor contexto este, para el cannabis, uh -huh. el peor. Falta... falta no Falta Entonces, con... Se enteraron la noticia sí. de Jujuy, que va a producir 14.000 hectáreas de cannabis este, con, industria, obviamente, la industria farmacéutica, Yankee y desde Chile. Claro. Van a producir 14.000 hectáreas de cannabis en Jujuy y se la van a llevar. O sea, absolutamente nada va a quedar acá. Es un trato que hizo Morales, que ya sabemos lo que es Morales, sí. este, junto con el INTA de eh, Jujuy y, bueno, y con Macri, es un arreglo ahí entre ellos. Y bueno, no queda nada para el pueblo argentino, no, se va seguro. todo afuera. No, y esta concepción ¿no? de que si viene el empresario multimillonario eh, está bien visto y si sí, hay exacto. un auto, autocultivador que, que tiene una planta en su casa, eh, está eh, demonizado y es crimi un delincuente, criminalizado. Sí, exacto. sí, sí, sí. sí. Eh, Así que sí. bueno, no es un contexto este, agradable, digamos, para uh -huh. el cannabis. Pero bueno, ya lo vamos a tener. Eh, ¿falta, ¿Falta compromiso de la eh, comunidad médica? Totalmente. es Totalmente. Es lo que falta. La comunidad médica no, no, no se capacita, no, no le interesa. Es, es, a ver, está claro que durante años eh, en su formación como médico eh, le explicaron que la marihuana era una droga, era una sustancia tóxica que ingresaba al cuerpo y que hacia, tenía determinados efectos que hoy en día se sabe que esos efectos no lo son, que es todo lo contrario. Así que la comunidad médica no, no está interiorizada en el tema, no le interesa. Hay capacitaciones gratuitas que se están dando en el hospital Lucio Molas, en el hospital de Victorica, en el hospital de General Pico y en otras provincias, en otras cinco provincias. Y no hay médicos, van enfermeros, kinesiólogos o gente como yo, que no soy de, la, de, este, de salud pública o, o privada, y sin embargo hago la capacitación igual. Este, yo creo que el día que una capacitación tenga un logo como por ejemplo el de Bayer, ahí sí va a ir gente, claro. pero mientras tanto no. Uh -huh. Es una eh, crítica que le tengo que hacer hasta al, al sistema de salud público o privado de, de, de todo el país. Seguro, seguro porque es evidente aparte. Eh, y es, ¿Sí? es, es visible que eh, es necesaria esa, la, la opinión que falta como para romper con ciertas eh, opiniones eh, ya formadas o, o conformadas. Sí, eh, sí, los, los usuarios de cannabis no tienen acompañamiento médico. Uh -huh. El médico le dice que es una droga, que si lo va a tomar de hecho ir al médico... De hecho, digamos que ya estamos a una altura donde eh, podemos eh, comentar miles de situaciones de casos donde un montón de personas van a su médico personal eh, sí. Y el médico le recomienda, pero no le recomienda. ¿no? Digamos. Exactamente. Eh, sí, o te dice, anda a fumar, y no es lo mismo. Claro. Fumar que vaporizar o que tomar aceite, que tomar tintura o que utilizar una crema. Mm, Entonces, hay una desinformación detrás y un prejuicio por sí. parte de, de, de la comunidad médica que es bastante terrorífico. Sí, sí, y uno no hacerse cargo ¿no? de esa opinión médica también, porque no, eh, básicamente sí, sí, pasa sí, esto. Eh, no te puedo decir que no. Es la respuesta del médico y lo sé de montones claro. de casos que seguramente todos conocemos casos similares. Sí, sí, sí. sí no, El médico... Ha, ha, se ha perdido la relación del, del paciente con el médico. Eh, hoy, el, hoy el paciente es un cliente. El médico, va al médico y le receta un montón de medicamentos, no le pregunta. Hoy el médico que hace, ataca el síntoma, pero... Bueno, con, con medicamentos ¿no? de la industria farmacéutica, y no averigua por qué esa persona llegó a tener una artrosis, supongamos, eh, ataca el síntoma y no va al problema de raíz. Eh, pero bueno, todos los médicos son grandes amigos de la industria farmacéutica. Uh -huh. eh, es, eso se sabe. Eh, vos vas al médico y el médico te dice, bueno, a ver, comprate eh, este antibiótico, pero comprá esta marca, ¿sí? Eh, que bueno, que esta marca es muy buena. Y bueno, todos sabemos qué pasa después. El laboratorio le garpa al médico un viaje al exterior, a un congreso, entre comillas. Sí, y le regala una remera. Que... Sí, sí, sí, sí, sí. Así que es complicado el tema es de los complicado. médicos, pero bueno, por eso se hace la semana del cannabis. Es una semana para visibilizar, uh -huh. eh, tomar conciencia sobre este, los múltiples enfoques que hay que tener del cannabis. Por ejemplo, hoy Martín va a estar hablando de la parte penal, después a las 9 va a estar Dani hablando de cannabis en La Pampa, un análisis sobre el uso terapéutico. Daniel Oliveto. Después va a estar... Daniel Oliveto, exacto. Después, el jueves voy a arrancar yo con lo que es mujeres y cannabis, con lo que es eh, la ley 27.350, que bueno, podemos estar una hora hablando sobre la ley, pero fue impulsada por mujeres, por madres que necesitaban el aceite de manera urgente y bueno, la ley no se los da de manera urgente, pero eh, tenemos ley, digamos, podemos estar hablando de cannabis, tenemos una ley que nos respalda. Y después vamos a finalizar el jueves a las 9 de la noche, vamos a estar hablando con Daniel sobre sistemando endocannabinoide, aspectos básicos de cultivo, preparados medicinales y, y demás. Uh -huh. Y en Buenos Aires finaliza con la marcha mundial, que creo que es a las eh, 5 de la tarde. Muy bien, muy bien. Eh, políticamente, ¿cómo ves el panorama? Da la sensación de que hay un tribuneo importante, pero después a la hora de eh, los proyectos, a la hora de, de, de las votaciones, eh, hay una, una, una especie de, de freno, ¿no? Sí, eh, a nivel político, esto que se está dando en Jujuy, de que eh, Morales junto con el INTA eh, autorizan que vengan capitales extranjeros, a producir cannabis y que nada, nada de, de lo que se va a producir acá va a quedar. Se lo van a llevar a los países donde es legal. Van a producir todo tipo de cannabis, cannabis psicoactivo, cannabis con CBD. Es un proyecto, si vos lo miras es un proyecto muy lindo, pero el Estado no está presente en, en este proyecto. Son capitales extranjeros que van a de dejar devastado, como sucede con todo, con las minerías y con un montón de cultivos. Eh, van a dejar devastado el país, se van a llevar todo y lo van a comercializar en Canadá, Estados Unidos y Chile y dicen que luego van a ser preparados medicinales y te lo van a traer acá, cobrándolo a precio dólar, imposible de pagar. Eh, mientras, o sea, mientras Morales autoriza esto, a un grupo de madres de Santa Fe le prohíben el autocultivo. Es indignante la noticia, uh -huh. es muy indignante. Eh, pero bueno, no, no quiero meterme en la indignación y quiero ver lo positivo de esto. Eh, pero es muy loco, ¿no?, que permitan hacer 14.000 hectáreas de, de cannabis en Jojuy para extranjeros y que le niegue el autocultivo a un grupo de madres que quiere tratar las enfermedades que tienen sus hijos. Es grave. Seguro, seguro. Eh, bueno, eh, una buena jornada como para poder eh, sí, seguir, es entrada seguir libre, sumando gratuita. información. Sí. sí, sí, es entrada libre y gratuita de hoy a las 20 y el jueves a las 20 finalizaremos cerca de las 11, 12 de la noche, así que están todos invitados eh, a la Facultad de Ciencias Humanas, seguramente es en el aula 205. Muy bien. Así que eso me lo van a confirmar hoy, pero seguramente es en ese aula. Muy bien. Así que bueno, bien. los esperamos. Por supuesto. Ayelén, muchas gracias, que tengas buenas. día. Gracias a ustedes por difundir, igualmente. Hasta luego. Ayelén Vitale, convocando, invitando a lo que será esta jornada que se da en la ciudad de Santa Rosa. Eh,